Hemos aprobado y hemos aprobado para que se haga realidad este proyecto Parece que todo el mundo estaba en contra Nadie quería aprobar porque decían que era un mercado Pero el mercado sería para vender por kilo, por arroba No, esto no es un mercado Este es un puerto donde se va a comercializar por tonelada Por camionada, por fanega el arroz nadie va a venir aquí va a vender por arroba. Eso ya es mercado este no, así que nada que ver. Hermanos, qu quiero que lo entiendan para hacer fun funcionar como puerto seco, tenemos que poner condiciones. Teníamos que poner en el proyecto condiciones. La balanza la balanza pública es importante. No lo vamos a obligar. Porque sabemos que también hay balanzas privadas. El que quiere pesa, el que no quiere no pesa, pues, ¿no? Porque la confianza tiene que también haber. Pero es importante ofrecer ese servicio. Que nuestros hermanos productores, pequeños y medianos especialmente, no tienen dónde llegar. Pero si hablamos de los grandes, tienen su propio garaje. Tienen su propio galpón. Tiene su propio logística para poder eh, procesar. ¿Y quién es el que más sufre? El pequeño. Porque a veces siembra cinco estar y listo. Ese es todo su capital. Llega al mercado y en el mercado no hay campo, no hay este Al precio, como dicen, al precio de gallina muerto muchas veces regala esa, esa soya. ¿Por qué? Porque no hay dónde eh, eh, parquearlo. Y si lo dejan sobre la avenida... Guavirá Montero, sobre esta avenidas que tenemos, se lo roban su batería, su carpa, su llanta de auxilio. Cosas pasan. Otra cosa vivirlo ahí. Algunos dirigentes también me dicen yo conozco porque vivo cerca y lo he vivido en este gremio. Cómo sufría la gente del campo. Y por último, la policía ahí lo extorsiona. Claro, en la calle, qué tiene, qué no tiene y lo extorsionan. Y eso más todavía, en vez que proteja a la policía, extorsionando a nuestro productor y a nuestro camionero. Por eso el camionero no quiere dormir en la calle. no Entonces, eh, para eso, para dar condiciones para que lleguen como a su casa, descansen después de largos viajes que se hace del campo.